Jorge, buen día, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno,、eh, somos Radio Encuentro, comunitaria de Viedma y Patagones. Mi nombre es Abner Lobos.、Eh, estamos, obviamente, muy contentos de tenerte por acá, por la zona、eh, y de haber compartido ya algunas de tus creaciones, de tus producciones. Vos sabés que Amigos de Viedma, de Teatro del Viento, han armado una linda obra teatral a partir de poemas tuyos. Y a partir de una historia desgarradora que entiendo ocurrió ya por la década del 60 en Comodoro Rivadavia con estas viejitas de un barrio y muy pobres que fueron llevadas presas en alguna ocasión. Así que bueno,、eh, bienvenido a Viedma y a Patagones y es un gusto conversar con vos en la mañana de hoy. ¿eh? Buenos días, hola. Bueno. Eh, Jorge, a ver.、Eh, ah, í te escucho mejor. Ahí me escuchas mejor, perfecto. Sí, y si no cambiamos de, pedimos otro celular. No, pero... está estamos, estás saliendo s perfecto acá y te、ah, estamos bueno, escuchando. p e Sí, sí, sí, quizás、eh, el retorno hacia mí un poquito más alto, pero bueno, bueno muchas gracias. Bueno. <risa> Buenos días. Bueno. Jorge,、eh, empezando por, el, por esta obra de teatro, que entiendo que vos no la has visto todavía, yo sí tuve el placer de verla. Ah, la viste. Sí, invitado por Hugo el otro día en este, esta especie de presten, o él dijo、eh, ensayo público, ¿no? último ensayo,、sí. así lo presentaron. Realmente、eh, impresionante este trabajo en, este, en esta obra que se llama Tendal de Voces en torno al suceso de las tres viejas borrachitas. Detenidas, Detenidas en el barrio del Progreso. Un poquito largo, v i s t e me suena a la cándida a r e n d i r a un poco, n o pero、sí. hasta la historia se parece. n o Bueno, eh, contanos,、eh, vosotros、eh, vivís en, en Comodoro por allí, ¿no? Sí, bueno, yo tengo una vida un, un tanto nómade así entre, entre este lado y el otro lado de la cordillera. Vivo alternativamente en Comodoro y en Valdivia. Y este, y bueno, estoy trabajando allá en Comodoro, en la Uni, y, y bueno, transito de alguna manera la Patagonia de mar a mar hace muchos años.、Uh -huh. Y este, y bueno, la historia de las viejas borrachitas tiene, tiene como un, un núcleo de, de historia, por decirlo así, entre en Leu, Comodoro, Rivadavia, ciudades del sur y, Gente ahí en los bordes urbanos, ¿no? uh -huh. así es, es, es, es la historia realmente es de Gerrador. A a mí me impresionó y mucho,、eh, además, muy bien representada por actores nuestros, Irasusta ¿Sabe? y a b a d i r Tendría el privilegio de haberla visto, yo no, sí, <ríe> <risa> no、claro. la vi aún.、Eh, no te la pienso contar, eh. <risa>、ah, <bueno. risa> n o、no, eh, no, pero además、eh, que enfrentaron un enorme desafío: que es a partir de dos o tres poemas tuyos armar una obra, realmente es un claro, desafío、sí. impresionante. ¿no? Eh, hablemos un poquito de, de esto. Bueno, la obra va a ser presentada el sábado por la noche aquí、sí. en, el, en el teatro, o, no, en, o sea, en el, en el salón de teatro que han armado ahí en el Museo del Agua y el Suelo aquí en Viedma. Un hermoso、sí. lugar.、Eh, así que bueno, invitamos a toda la gente que quiera participar. Esto va a ser a las 22 y a las 23 horas. O no, a las 21 y a las 23 horas ahí en ese lugar.、Eh, pero te quiero llevar para el lado la poesía, este, Jorge.、Sí. Sos un poeta patagónico. Acabamos de escuchar esto de que yo ya sé lo que es el amor.、Eh, ah, sí, sí. Un hermoso poema dicho por vos que descubrimos por allí. Eh, ¿viste? En, en, en, esta, redes, en redes. estas redes ¿no? que, sí. que afortunadamente también sirven para estas cosas, ¿no? como sirven para otras cosas que no son tan buenas. Pero bueno,、sí. eh, eh, sos un poeta, te reconoces un poeta.、Eh, ¿Cómo es esto? A ver, te pregunto esto, porque lo hablábamos recién con,、eh, con Adrián Moyano, que esta tarde también va a presentar su libro i n a c a l l a l a Cambierna.、Eh, y él me decía lo difícil que es expresar. O sentirse un poeta mapuche utilizando la lengua española. Sí, claro, es un, un conflicto. Mira, antes que nada, yo、eh, te, te quiero agradecer el llamado y agradecer a toda la gente de v i e t n a que hizo posible、eh, que yo esté acá compartiendo todo este, este mundo de actividades organizado por, por Hugo Aristimonio. Eh, la Lunera,、eh, Liliana Campaso, s que me está acompañando en la coordinación de algunos talleres también. Así que, bueno, digamos, de alguna manera, primero ser muy agradecido con, con toda la gente que se movió alrededor de, de estos días y con todas las propuestas que son varias.、Uh -huh. eh, y yendo al, al hueso, digamos, de, de la poesía,、eh, yo pienso que la poesía es. Es, es belleza y conflictividad para, para cualquiera que la, que la asume, ¿no?、Eh, y particularmente aquellas personas que se autorreconocen, mapuche en este caso, o que se reconocen de un pueblo que tiene conflictos históricos, culturales, de diferencia cultural、eh, con la cultura y la sociedad hegemónica,、eh, claro que se hace difícil, sobre todo en, un cierta, en una lengua. Que de algún modo te obliga a decir cosas que, que, que no dice tu propia lengua、claro. o sea, tu propia matriz histórica y cultural, ¿no? Claro, porque la lengua es una manera de, de, de ver el mundo, de interpretarlo, claro, de saber e n t i r l l o c r o a los ojos y e l mundo con un lenguaje. Exacto. Y qué sé yo, por ejemplo, hay conceptos mapuche que no están en, en la lengua española. El concepto de género, por ejemplo, que nosotros naturalizamos, m a s c u l i n o femenino, de una manera. tan natural y, y algo y、uh -huh. eh, En s s m a c u l i o o f el m e En e n n i o mundo mapuche no es tan así.、Claro. Y hay conceptos de relación con la naturaleza, por ejemplo el concepto de dicho filmoñen, que es la totalidad sin exclusión de todo lo viviente. Eh, eh, son conceptos, entonces todo el tiempo uno tiene que hacer un trabajo de autotraducción y, y eso te convierte en una persona más alerta a lo que te obliga a decir la lengua.、Uh -huh. Porque nosotros nos olvidamos que nuestra lengua materna también es una lengua colonial, quiero decir la lengua en la que vivimos, que es la lengua española. Claro. Entonces, es difícil repensarse y reconstruirse como persona,、eh, mapuche en este caso, de, desde la lengua colonial, desde la lengua que te colonizó, ¿no es cierto?、Uh -huh. Y yo imagino que la charla con Adrián debe haber sido,、eh, Por esos carriles, donde, donde lo que se juega de alguna manera es la reconstrucción de una subjetividad, de forma de ser y de estar en el mundo que fueron negadas, clausuradas. Claro.、Eh, acabo de encontrar, justamente en el libro de, de Moyano, un verso tuyo que se refiere a esto que estamos hablando, ¿no? Maldita boca enamorada de, de todas las lenguas, Mapuzungún quisiera, y este español que me come, que me come el Spanglish, que te come. Maldita lengua、sí. en que he nacido, yo quisiera yo hablarte en Cahuescar al acalufe, un verso en lengua Selzman, uno que、sí. tuviera la huella azul de los que murieron, Lola. Bueno, son versos tuyos justamente que hablan de esto, ¿no? De cómo expresar el sentir mapuche en la lengua nuestra. De todas maneras, eh, revisando eh, poemas tuyos, qué hermosos poemas, ¿eh? eh realmente. Espíritu,、eh, le s es un gusto sí, tenerte sí. por acá y poder e s c u c h a r Hoy te vamos a poder escuchar en el Centro Principal de Cultura, t e h g o entendido, ¿no? ¿Cómo? Te vamos a poder escuchar en el Centro Principal de Cultura. Sí, eh, sí, eh, porque esta noche se representa otra obra también, peregrino,、uh -huh. que acompaña el e s p l e n o de Las Viejas Borrachitas,、uh -huh. que es otra obra también con textos, que surge de un taller que va a dar Hugo a r i s i m o n i o a Comodoro Radatilli.、Uh -huh. Entonces, Cristian h e s t e v e n o v y su grupo de teatro. p r e s e n t a n otra obra como antesala de, del d e estreno de mañana. Y ahí va a haber una charla、eh, con el público, con la gente que se acerque. Perfecto.、Eh, sí, es todo un tema、eh, de fondo, justamente como que fuiste al al a, al hueso ahí, porque es todo un tema de de fondo, el reconstruirse, el r e t e n s a r s e desde esos lugares de identidad, desde esos lugares que fueron. Clausurado, digamos, por el, por el modelo social en que, en que vivimos, tanto en el sur de Chile como en Argentina. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es el leitmotiv del, de la poesía mapuche de Píndola? El motivo、eh, que da vueltas siempre. Esta tarde que... voy a coordinar un taller、uh -huh. donde trabajo con, con, con, con, con, con, trabajamos con poetas mapuches, justamente poetas mapuches contemporáneos.、Uh -huh. Eh, no soy yo, quizás, la, eh, eh, la, la persona donde, donde uno pueda leer efectivamente esta emergencia de, de reconstrucción de identidad mapuche、eh, fuertemente y de una manera tan decidida como los poetas mapuche、eh, que se auto reconocen plenamente y, y están llevando adelante esta tarea.、Uh -huh. Esta tarde vamos a, a trabajar un taller de lectura de poesía de Liliana Ancalao, Elicura c h、eh, i h u a h i l a Leonel Lian Laf,、eh, Adriana Paredes q i n d a、eh, en fin, Bernardo Colipán, donde ellos justamente, yendo a tu pregunta, ¿no? uh -huh. eh, lo que plantean allí es, es primero, bueno, q es de una calidad poética extraordinaria. Están hablando de la, de, la, de la presencia de una diversidad y de una diferencia cultural,、uh -huh. yo n t o l ó g i c a profunda, que es necesario、eh, aprenderla, conocerla para respetarla.、Uh -huh. Está. Sí, yo creo que por el lado de la identidad va la cosa del leitmotiv, ¿no? el, el, el que, claro. el, el, el, digamos, el, uno de los motivos centrales que... de la poesía, ¿no? De la poesía por c a Por ahí va el caminito, me parece, que va surcando la. La poesía mapuche, ¿no? Y hay otros, muchos más, pero me parece que el tema de la identidad pega muy fuerte. Ahora te iba a preguntar. e l tema de la reconstrucción y de la c o n s t r u c t i v i d a d y de la belleza que implica ese autorreconocimiento.、Uh -huh. eh, es... la, la poesía, como un espacio de, de, de reconstrucción y de reencuentro con una identidad que fue,、eh, digámoslo así, invisibilizada, negada.、Uh -huh. eh, y eh, en este momento hay todo un proceso. e x t r r a o De i i n a r o d reconstrucción, no solamente de la identidad mapuche, de las identidades en general negadas、eh, en el proyecto civilizador en el que、uh -huh. fuimos formateados, digamos. Claro, claro. Y, y esto aparece hasta contradictorio con los tiempos modernos en que se unifican los discursos, se unifica lo cultural a través de esta globalización mediática que tenemos, particularmente la televisión, ¿no?、Eh, qué, qué, qué extraordinario y que es. Que surjan estas diversidades, ¿no? Y particularmente、sí. que esta venga de nuestros pueblos originarios. Y sí, además allí hay otro ley motil muy fuerte que es、eh, la noción de, de la tierra como, como madre, como persona,、Ajá. no como recurso, ¿no? Está. La tierra como nuestra madre. Claro. Esto es un, un ley motil, como decís,、uh -huh. eh, es un nudo de sentidos y de diferencia cultural. Eh, muy fuerte, ¿no? uh -huh. la ñuque Mapu, la Mapu, como, como no s o l o como naturaleza, sino como, como, como entidad que está viva y de la、uh -huh. cual somos parte, no, su, no sus dominadores. ¿no?、Claro. Allí hay、eh, un nodo de filosófico profundo de、uh -huh. diferencia que. Que bueno, en los poetas las y los poetas m a p u c h e contemporáneos、eh, uh -huh. emerge de una manera muy clara.、Uh -huh. Buenísimo.、Eh, hablaste de, de Valdivia y hablaste también de la universidad, hablaste de eso.、Eh, esto llevado al plano artístico, al plano de la, de la poesía. Te cuento: yo soy de la zona de Temuco, soy chileno, nacido allí cerca de Temuco, cerca de Loncoche, toda esa zona. Muy. De, de, de, Amiga, de, de, que, donde hay mucha población mapuche, ¿no? Le llaman claro, la bueno, capital mapuche, la... en realidad lo han colonizado, dicen la capital de la Araucanía, ¿no? Que fue el、claro. nombre que le pusieron los mapuche. Ahora,、eh, la pregunta es:、eh, ¿hay, hay, alguna, ¿hay algún hilo conductor que unifique la poesía patagónica de uno y otro lado del, de la cordillera? Claro, bueno, ahí hay, hay todo un tema, Pato, ¿viste? hay todo un tema porque. La poesía mapuche que se escribe al sur de Argentina y Chile lo que está reivindicando es una unidad cultural, histórica, política, lingüística anterior a, los, a la división de los estados chilenos y argentinos. Exacto. Entonces, una persona que se autoreconoce poeta mapuche como Liliano Encalado y se, y, y se hermana con una comunidad de poetas mapuche también al otro lado de la cordillera, lo que está de alguna manera también es construyendo. Un, un espacio territorial, simbólico, estético,、eh, que pone en cuestión eh, eh, la, la, la, división, la división o la parcelación de cómo entendemos、eh, la nación, por decirlo así.、Uh -huh. Entonces,、eh, son lazos muy, muy, muy, muy antiguos que preceden a la existencia de los estados nacionales en el sur de, del mundo, digamos. Lo que hoy conocemos como Chile y Argentina. Eh, es una división que tiene, o una construcción que, que tiene, no, no tiene 200 años, por、claro. ejemplo, aún no en el sur.、Eh, Moyano, por ejemplo, Adrián esto lo trabaja muy bien,、uh -huh. este, hasta la conquista del desierto, aquí había otras formas de, de habitar el mundo de mar、uh -huh. a mar, Otra forma, otras lógicas territoriales,、uh -huh. otras soberanías territoriales, y bueno, la poesía mapuche de alguna manera está. Eh, enlazada con, o enlaza esos lazos de pertenencia.、Uh -huh. Perdoname la redundancia, e、no, s、eh, Claro, claro que es así. Bueno,、eh, a ver, Jorge,、eh, vamos a ver cómo te podemos ir a escuchar. Entonces,、eh, vamos a, a recordar un poquito lo, cómo viene la cartelera a las 20 horas, se presenta la obra de teatral del Peregrino, pero vos de 15 a 18 vas a estar dando un taller, ¿no? El... Sí, es un taller abierto a la comunidad. Tiene un cupo porque no podés hacer el,、uh -huh. un taller con una multitud de gente. Y ya está el、Hay、cupo, ¿no? Hay a l g u n o n criptos,、eh, me va a ayudar Liliana Campaso en la tarea,、Ajá. y lo vamos a hacer acá en el Museo de, del, agua del, del Agua y del Suelo. Después l del Agua y u e e l o d s a las 20、sí. horas, la obra teatral del Peregrino, y a las 21. Y, y, las... y a las 21. Vas a dar una, hora, una charla después de la vas obra. Vas a dar una charla, exacto. Y mañana, sábado, de 15 a 18, otra vez taller, ¿no? Ahí en. En el Buceo Provincial del Agua y el Suelo, a las 21, de 21 a 22, la presentación de la obra, la primera presentación, de 22 a 23, la, una charla de nuevo, de 23 a 24, otra vez la obra,、eh, tendal de sí, voces, y a las 24 charla. horas, charla,、eh, vas a estar de charla y charla,、la、¿no? Y me t r u j a y mañana también, y mañana también hay taller, así que bueno,、ah. yo contento de venir a compartir un... Unos días por acá con los amigos que, que me estrujan, pero、uh -huh. está bien. Está buenísimo.、Eh, ¿sí? no, eh, contento, contento de de bueno, de bueno todos los gestos de, de cariño y, y la bienvenida a quien dierme, así que dispuesto a conversar y a dar lo, lo mejor que, que uno、bueno. pueda. e Le vamos a mandar un abrazo a h u g o y a Lidiana, ¿no? que sabemos que se han puesto al hombro t o d a e s t a a c t i v i d a s、sí, Ellos、actividad. son mis anfitriones.、Uh -huh. En esta, en esta movida. Bueno, Jorge, te vamos a ir a ver, por supuesto, en uno de tus tantos momentos que vas a tener. Así que, bueno, un abrazo y un gusto tenerte por acá, eh. Bueno, te mando un abrazo y muchísimas, muchísimas gracias por, por la conversa.